Acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Tenerife Norte. Nos encontramos en la terminal donde hemos quedado con Juan Juanca Romero. Inevitable no recordar el fatal accidente aéreo ocurrido aquí mismo hace ya unos cuantos años. Y aprovechando que Juanca es el autor del libro Catástrofe 77, basado en esta tragedia, pues hablaremos con él de los misterios que parece ser rodearon al antiguo aeropuerto Los Rodeos. ...aquí está Juanca... ...buenas noches Juanca... ...muy buenas noches, un placer... ...¿cómo estás Juanca? ...bien, bien... Eh, ...como siempre cuando hablo de estos temas... ...pues a gusto, relajado... ...y, y esperando disfrutar un ratito de radio... Con, ...contigo y con todos los oyentes... ...pues eh, Juanca vamos eh, de lleno... ...al, al tema tratar esta noche... ...27 de marzo de 1977... ...Tenerife... Eh, ...dos yumbos de la compañía KLM y Panamán... ...están situados en las pistas del aeropuerto Los Rodeos... ...y se produce la mayor tragedia aérea... Pues, eh, ...a nivel mundial, ¿no?... ...como resultado 583 fallecidos... ...transcurridos el tiempo... ...bueno, pues quien hay, hay quien atestigua... ...haber visto caminar por sus pistas... a ...haceres errantes... Eh, ...Juanca, tú como autor del libro Catástrofe 77... Cuéntanos, a grandes rasgos, cuál fue la secuencia de la tragedia. La de la tragedia, si te refieres a, al accidente en sí, por simplificarlo de algún modo, eh, decirte que, bueno, eh, los aviones que en esa jornada aterrizaron en el aeropuerto de los rodeos aquí en Tenerife no tenían como destino esta isla, sino la isla de Gran Canaria. Lo que ocurrió fue que en la isla de Gran Canaria, concretamente en su aeropuerto, eh, hubo un aviso de, de bomba y las autoridades aeroportuarias decidieron desviar todos los vuelos que estaban en el aire ...a la isla vecina, a la isla de Tenerife... Eh, ...paralelamente eh, explota esa bomba en la isla de Gran Canaria... ...en el aeropuerto y digo paralelamente aquí en la isla de Tenerife... ...en este pequeño aeropuerto, el único que había en aquel momento... ...en la isla, el aeropuerto de los rodeos... ...van llegando aviones hasta llegar a cubrir un, un total de 15 o 16 aparatos... En, ...en el aeropuerto, algo que no era habitual evidentemente... ¿no? Lo que ocurre es que a lo largo de la tarde empieza a, a cubrirse eh, el día, a llenarse de niebla, dan luz verde en el aeropuerto de Gran Canaria para que ya puedan empezar a entrar aviones después de haber solucionado lo del explosivo y aquí en Tenerife comienzan a despegar los aviones poco a poco con esas condiciones meteorológicas, ¿no?, de las que te hablaba. Eh, ahí vamos a, hacia nuestros protagonistas, los dos grandes yumbos, el KLM y el Panam, que eh, ...inician su maniobra para, para el despegue... ...pero debido al colapso que hay en las pistas eh, la pista de rodadura... ...en la pista eh, de maniobra... Eh, ...se le da las instrucciones siguientes... ...primero eh, debería de, de avanzar el avión holandés... ...el KLM por, por la pista principal... ...y cuando llegase a la cabecera de despegue... ...dar un giro de 180 grados... ...y permanecer a la espera... ...paralelamente se le da instrucciones al otro avión... ...al americano, al Panam... ...de que vaya justo por detrás del avión holandés pero abandone la, la, la vista principal por una salida eh, lateral. Al final, por simplificarlo un poco más, lo que ocurre es que el avión holandés inicia la maniobra de despegue eh, sin haber recibido autorización, todavía cuando estaba el avión americano en pista justo de frente. Eh, llega un momento en que se lo topan, eh, se lo topa de frente e intenta elevar el vuelo, pero ya, ya era tarde y pues ya lo decías antes del final, la conclusión, triste conclusión, la de 583 víctimas mortales, todo el pasaje y tripulación del avión holandés eh, muere en el acto, se desintegra el aparato y tan solo 61 supervivientes los que, los que bueno, viven en el avión norteamericano, ¿no? Ese, eh, digamos de una forma muy, muy, muy resumida, es el acontecimiento, es la secuencia de hechos de ese accidente, ¿no? ¿Y cuáles son los enigmas eh, que rodean a este aeropuerto a raíz del accidente? Ya que parece ser que, bueno, que años después en la pista de este aeropuerto hay quien asegura haber visto no la imagen de personas que parecen pagar por ellas pues de un modo desorientado, ¿no? Claro, eh, fíjate que aquí me gusta matizar siempre algo, es decir, si ya es difícil... Eh, demostrar de alguna manera que los fenómenos eh, anómalos, extraños, parapsicológicos existan, mucho más difícil se me hace a mí aseverar, asegurar, que además estos fenómenos que se producen en las zonas del aeropuerto tengan relación directa con el accidente, ya eso ya sería rizar el riso. Dicho lo cual, es verdad que eh, se producen diferentes tipos de de fenómenos, no solo apariciones, eso sería lo más destacado, pero... Eh, ...digamos, eh, esas apariciones no solo ocurren en el interior de las pistas del aeropuerto... ...sino en las zonas colindantes porque hay dos acuartelamientos también... Eh, ...que son fronterizos de, de algún modo con el aeropuerto. Destacaría dos, eh, a todo hay que ponerle un nombre, hay que bautizarlo de alguna manera... ...destacaría una que eh, aparece en torno a uno de los acuartelamientos... ...a la que hemos llamado la niña de la garita... ...porque precisamente aparece en torno a una garita de vigilancia y luego había un habría una segunda un segundo vértice eh, que serían las apariciones grupales eh, digamos eh, en esencia que pues grupos de energía que se aparecen en lo alto, en este caso sí en lo alto de la terrera donde está la pista de despegue y de la cual de las cuales han sido entre otros testigos pues ya personas no del ámbito militar y sí vecinos vecinos de de los barrios que son fronterizos también con el aeropuerto, ¿no? De ahí sí parece ser lo ¿no? que asegura bueno pues a ver haber tenido algún tipo de, de avistamiento de, de personas como tú dices que no se puede además estamos moviéndonos verdad en un terreno de, de tragedia de dolor que claro. no es el único punto donde donde ha ocurrido algo que tras la tragedia hay avistamientos porque por ejemplo otro lugar también que tú haces mención en tu libro eh, son los alpaqui claro es que eh, era inevitable, cuando estaba recopilando toda la información para el catástrofe 77, eh, en el preciso momento en el que hablé con Don Ignacio Roger, uno de los testigos, quien me hablaba de esas apariciones grupales y de cómo se comportaban, entre comillas, si quieres, esas entidades, porque él hablaba de, de un grupo de lo que él denominaba personas, él lo tenía claro, Eh, que no se movían, digamos, de, en sus pies, pero sí agitaban lo que parecían ser los brazos. Movían como a modo de saludo, por decirlo de algún modo. Y él describía cómo a un lateral de ese grupo, en, el, en un lateral había otro grupo más pequeño en estatura, lo que parecían ser niños, según su descripción, que estos sí correteaban de, de derecha a izquierda y llegaba un punto en el que se desvanecían y volvían a aparecer en el punto de retorno. Y ahí es donde a mí enseguida pues me vino esa clave, quienes hemos pues, investigado, escuchado de alguna manera eh, el expediente alfaque, me viene me, me vino enseguida a la mente pues ese expediente porque suceden cosas bastante parecidas en la carretera que pasa por los alfaques, apariciones de, de grupo, un grupo de personas eh, haciendo vida, digamos, cotidiana propia de lo que pueda ser un camping con su cubito de playa, su gorrito para el sol, en fin, este tipo de detalles Eh, ...me llevó enseguida a, a recordarlos y a pensar... ...a buscar esa similitud con este expediente de los rodeos... ...dicho lo cual también me gustaría matizar un detalle... ...y es, este hombre, Don Ignacio Royer... ...no es un hombre, eh, bueno, ha fallecido recientemente... ...no es un hombre que, que sepa de letras... ...no sabía escribir, no sabía leer... ...es un hombre culto de la vida, por decirlo de algún modo... ...es un hombre al que si tú le hablas de, pues no sé... ...le hablas de Eike Jiménez Ángulo 13 o para psicología ...no tiene ni idea de lo que le estás hablando... Y para mí eso es importante, eso da un valor añadido a un testimonio como este. ¿no? Así es. Y mira, como dice el título de tu libro, Catástrofe 77, parece ser que algo se queda aquí cuando un viaje es interrumpido. Sin lugar a dudas, por eso lo del viaje interrumpido. viaje interrumpido porque a efectos del hecho histórico en sí, eh, realmente se convirtió en eso, ten en cuenta que el pasaje de uno de los aviones ...que eh, iba hasta Gran Canaria para subirse a un crucero, iban a hacer un crucero... ...llamado Odisea, por cierto, curioso, ¿no?, llamativo... Sí, sí. Eh, eh, ...se interrumpió ese viaje, pero sí. en el ámbito del misterio también hay que decir... Que, ...que es un viaje interrumpido porque al parecer esas entidades o supuestas entidades... Eh, ...si las relacionamos de algún modo, eh, pues tienen ahí algo pendiente... ...están ahí eh, esperando, no sabemos muy bien qué, pero... ...se siguen produciendo ese tipo de, de apariciones... ...no con frecuencia, no suele ser lo habitual... ...pero sí se siguen produciendo hoy en día, ¿no? Juanca, me gustaría que compartieras eh, con nosotros... ...y con todos los oyentes de La Lupa... ...un caso de apariciones en carretera... ...que bueno que, que te haya llamado a ti la atención... ...de las Islas Canarias. Pues ya saliéndonos evidentemente del expediente Los Rodeos... Eh, ...que también tiene sus carreteras alrededor... ...pero saliéndonos mm. de ahí... Eh, lo que llama la atención, es curioso es que en una superficie tan reducida porque es así como la del archipiélago canario cada isla forma parte de un microcosmo por decirlo de alguna manera porque eh, el mar, el océano nos aísla ¿no? seríamos como siete pequeños continentes por decirlo así bueno pues llama la atención como en todas las islas canarias se repiten eh, expedientes o se repiten casos relacionados con chicas de la curva, aunque no siempre son curvas ¿no? eso hay que decirlo también no digo la de la chica, sino la de la carretera no siempre son eh, apariciones que sean en curvas y en la isla de Tenerife concretamente eh, tenemos registrados hasta tres puntos en una única isla tres puntos donde se aparecen supuestamente eh, mujeres, ¿eh? féminas se aparecen a, a los que van conduciendo, incluso a algún día andante que va por la, de la, de la carretera y ha llegado a verla y de esas tres eh, localizaciones yo destacaría una, que es la que se conoce como Carretera de los Naranjeros, es una carretera paralela a la autovía, es una carretera comarcal, eh, bastante bien señalizada, pero sí es verdad que en un tramo concreto, en un punto concreto, que es donde más cubierta queda esa carretera por la Arboleda, es donde personalmente he podido recoger algunos testimonios, ...hay que decirlo, para ser sincero... ...algunos no hay ni cómo cogerlo ...eso no, no hay manera de, de encajarlo de, ni, de ninguna forma... ...y después sí. hay otros dos, tres testimonios... ...que realmente son llamativos... ...primero por las personas de las que provienen... Eh, ...se me ocurre ahora, recuerdo ahora de memoria... ...el caso de una profesora de un instituto de la capital... ...que eh, en dos ocasiones vivió algo muy parecido en ese punto... ...y era la de una chica... ...ella identifica como una joven en plena noche... Eh, está en el AC, no hace ademán de parar ni nada, simplemente está estática, adelantarla, pasarla y justo al pasarla pues lo, lo, lo típico que es mirar por el retrovisor interior y ver que no, que ya no está la chica en ese punto, ¿no? en una de las dos ocasiones incluso deteniendo el coche, el vehículo, deteniéndolo y mirando con más detenimiento, con más calma o si se tratase de alguna una mujer con problemas o algo, ¿no?, y, y desaparecer directamente en un punto en el que no se puede ni siquiera esconder, porque en el Arsén hay un barranco eh, con cierta profundidad que, bueno, usted se tendría que tirar por ahí para, para para no ser vista, ¿no? Este tipo de apariciones, como digo, ya sabes que son bastante recurrentes también, eh, yo creo que en todas las carreteras de nuestro país, ¿no? Sí, lo que pasa que bueno hay algunas que tienen temas de leyenda ¿eh? y, claro. y otras que bueno que parece que ya van cogiendo una por los testimonios por los datos que se van recogiendo como que bueno parece que hay algo más sí. ahí que una leyenda fíjate que en este caso concreto a mí no me gusta quedarme simplemente con el testimonio porque vaya la gracia ¿no? nos dedicamos sí. a otra cosa eh, empiezas a rascar entre primero en la zona es una zona además donde no hay vecinos Las casas más próximas están al otro lado de unos huertos bastante amplios. lo más próximo que hay ahí es un centro escolar que en horario nocturno evidentemente está cerrado y pero empiezas a recoger testimonios de la gente de la zona y es curioso y no sé si tendrá relación o no evidentemente pero eh, te hablan de otros acontecimientos ocurridos en la zona durante la guerra civil es curioso no de cómo por esa por esa zona ...la guardia civil hacía de las suyas no vamos a dar más más detalles sí, y, sí. claro y, y bueno pues si empiezas a buscar puntos de, de conexión podrían ir por ahí quizás o simplemente que se trate de, de, de algún tipo de no sé cómo decirlo de, de sugestión por la por parte de la profesora en este caso o incluso de alguna mujer que sí, en realidad, haya estado eh, rondando por esas, por esas calles desorientada por algún tipo de patología o lo que fuese, ¿no? En fin, estas cosas siempre son complicadas de acceder a las, ¿no? Sí, además, bueno, eh, Canarias tiene muchas cosas eh, buenas y una de ellas también es en eh, los grandes misterios que, que allí podéis recoger vosotros. Sí, bueno, eh, siempre se ha dicho que Canarias, Canarias es un imán Eh, en una época se dijo que era un imán omni gracias a JJ Benítez por ejemplo que, que propagaba esa idea ¿no? que no deja de ser también bien acercada ¿no? Y quizás no, no de forma tan exagerada pero es verdad que eh, la localización el punto entre tres continentes etcétera ha servido no solo para alimentar leyendas eh, historias como la de la Atlántida etcétera, sino también para que la casuística en apariciones de lo que estamos hablando esta noche o en cualquier otro tipo de fenómenos luces populares etcétera eh, aquí se concentre insisto en una superficie tan pequeña en un, en un grado tan alto ¿no? Juanca, yo antes de despedirte quiero felicitarte por el libro Catástrofe 77. Eh, vamos a aprovechar, porque eh, sí que bueno pues eh, surgen a veces preguntas de cómo conseguir el libro, Juanca. Vale, pues el libro evidentemente, eh, para los que están en Tenerife, lo tienen eh, un poquillo más fácil, tampoco mucho más, no creas. Es fácil, lo veo para todos, que es no solo en las librerías, sino para el que quiera conseguirlo en el resto de, de, de España y del mundo lo pueden hacer eh, sin costos de, de envío añadido eso siempre me gusta remarcarlo y así están saliendo muchos libros ya para la península a través de, de correos ¿no? eh, simplemente yo creo que el vínculo más rápido es acceder al blog del libro eh, que es eh, catástrofes77 con número catástrofes77.blogspot.com y ahí tiene las instrucciones que ya digo, son muy sencillas, simplemente solicitarlo y, y se le envía sin gastos de, de, de envío a, a su casa, a la puerta de casa. Libro que desde aquí recomendamos eh, su lectura. Eh, Juanca, aparte de Ángulo 13, eh, ¿actualmente tienes algún otro proyecto entre manos? Sí, siempre. Yo no sé, yo no sé algún día debo echar el freno porque... Eh, eh, tampoco debe ser muy sano y saludable estar eh, todo el día con la cabeza funcionando ¿no? día y parte de la noche bueno, ángulo 13 digamos que forma parte de, de ese lado ya entrañable incluso para mí que surge en el 2005 y que bueno, pues está ahí, es el programa de radio es la prensa escrita es, en fin, eh, son distintas vertientes ¿no? y ahora estoy en marcha con pues hay que decirlo, aunque parezca eh, inapropiado en este momento que estoy promocionando un libro, pues estoy ya metido de lleno pues, en dos próximos libros que tardarán todavía un poquillo uno que es ensayo y otro novela y en fin, haciendo cositas que, que no se puede parar la maquinaria y menos con los tiempos que corren ¿no? Efectivamente, y, y desde aquí te animamos a que sigas en ello porque los demás eh, nos aprovecharemos de tus trabajos <risa> Ha sido un placer compartir contigo estos minutos, Juanca y bienvenido a La Lupa eh, de nuevo te lo repito porque no queremos que sea la última vez no, no, yo tenía muchas ganas también, no no había coincidido el momento, ahora sí, y, y por supuesto yo también agradecido de que me hayan llamado para estar en la lupa y que como esto está ya grabado y ya lo ha escuchado mucha gente, que quede constancia de que me has invitado para una próxima ocasión y yo me lo apunto también a la gente. ¿eh? Exactamente. Juanca, <risa> gracias. Nada, gracias a ti al equipo. Un abrazo. Un abrazo. La Lupa, con Rosa Pérez. En tu radio punto